Lunes 23 de junio. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Salmo 16, versículo 1. En un refugio encontramos protección. Son miles, de diferentes países y regiones, quienes buscan protección y refugio. Muchos de ellos pierden la vida en esa búsqueda. de que buscan protección y refugio. Muchos huyen del hambre, otros, de persecuciones políticas, raciales o religiosas. En el mundo hay países que, a pesar de sus dificultades internas, acogen a estos refugiados, los alimentan y les permiten vivir en paz. Las iglesias cumplen un rol importante en la acogida de los refugiados. De esta manera, ocupan el lugar que los perseguidos o expulsados esperan de Dios el de protegerlos y brindarles refugio. En nuestros países no es tan evidente esta necesidad de refugio masivo. Pero si miramos con detenimiento nuestros hospitales, veremos que la carencia de muchos es total, están solos en el mundo. Dios los ve y espera que sus hijas e hijos sean las manos visibles de su amor. A eso llamamos diaconía, es, en el nombre de Dios, proteger y refugiar a los necesitados. Ayúdanos, Señor, a no temer servirte, sirviendo a quienes esperan de tu mano protectora. Amén. A ti Juan Junziquer para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.